Civilización Fenicia Ubicación geográfica La antigua Fenicia comprendió una estrecha franja de unos 40 kilómetros de ancho, con formaciones rocosas en el terreno. Se ubicó entre la costa de Siria, los montes del Líbano y el mar Mediterráneo. Este territorio costero es la actual República Árabe de Siria, en Asia. Entre las ciudades más importantes que tuvo esta civilización se encontraban Biblos, ciudad que se enriqueció por el comercio que mantuvo con Egipto, Chipre y Creta, pero decayó ante Sidón en el año 1500 antes de Cristo. Sidón predominó del año 1500 al 1200 antes de Cristo, extendiéndose por el mar Mediterráneo y el mar Negro. Fueron los comerciantes más destacados de su tiempo, pero por las invasiones de los pueblos del mar se refugiaron en Tiro. Tiro floreció del año 1200 al año 500 antes de Cristo. Navegaron por el Mediterráneo occidental. Llegaron al sur de Italia y en España fundaron Gades, actual Cádiz. Al desaparecer Sidón y Tiro, Cártago en Túnez se constituyó la colonia fenicia más importante origen. Alrededor del año 3000 antes de Cristo, esta región fue ocupada por poblaciones semitas provenientes de regiones del Golfo Pérsico. A partir del año 1200 antes de Cristo, los pueblos cananeos marítimos se empezaron a conocer como fenicios. El nombre fenicio se deriva del término griego poénix, que significa los de púrpura en referencia al tinte hecho por ellos.